de Regatas Corrientes en Uno Contra Uno Radio Le damos la bienvenida a Nicolás Casalanguida ¿Cómo te va Nico? Matías Traversa Y el Gallego Pérez, te saludamos, buen día Hola Matías, Fabián ¿Cómo están? Un placer comunicarme con ustedes ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien Matías, ya preparándonos Para lo que va a ser un fin de semana Exigente para nosotros Así que Bueno, acá trabajando En, en la oficina con Con mi asistente En, en el primer rival que es Marinos Dijiste en una entrevista hace poco que necesitaban un triunfo contundente eh, y, y te quería preguntar por los últimos partidos de tu equipo. Independientemente de las bajas, ¿qué, qué evaluación haces Hoy por hoy, ¿cómo está Regatas? Yo creo que Regatas viene en, en alza después de, de una merma de rendimiento producto de de varias por varias causas, ¿no? principalmente por, por ausencias y lesiones que tuvimos a lo largo de enero y eso no nos permitió entrenar como generalmente lo hacemos y luego tuvimos varias derrotas, muchas ajustadas y otras no tanto, pero en definitiva creo que el equipo viene en ascenso luego de la gira de Bahía Blanca y Mar del Plata mostramos que, que estábamos volviendo a la forma deportiva que pretendíamos y con, ya con Concordia acá de local hicimos un partido contundente, digamos, y ayer sin jugar tan bien como lo hicimos con Concordia ganamos un partido complejo, pero volvimos al menos a, a tener eh, buenas sensaciones y tomar eh, decisiones favorables para lo que necesitamos en este momento. Así que vemos como que, que estamos... creciendo nuevamente en el rendimiento colectivo. Cuando hablas de un triunfo contundente, eh, a ver, me gustaría profundizarlo, ¿te referís a ganar por una diferencia grande o a plasmar eh, la, la identidad de juego que han tenido en la última temporada, tal vez también con una reconstrucción, porque naturalmente el equipo no es el mismo? Eh, ¿Qué significa para el entrenador de regatas hoy conseguir un triunfo desde el punto de vista deportivo, ¿sí? eh, contundente? Significa que el equipo necesitaba volver a las fuentes eh, en cuanto a que defensivamente necesitábamos sentir nuevamente eh, la capacidad como para que el rival se sienta incómodo, que tome tiros fuera de su de, del, del rango en que normalmente el rival puede anotar, que juegue sobre el final de las posesiones y mostrando eh, dificultad a la hora de, de ejecutar las acciones ofensivas que más cómodo le sientan. Eh, Buscábamos también de que el equipo se suelte ofensivamente en el sentido de que pueda tener nuevamente eh, la, la ejecuciones ofensivas con... con buena presencia de pases y, y, que, y que varios jugadores tomen responsabilidades eh, inteligentes a la hora de, de, de definir las ofensivas y bueno, creo que cerramos un partido que para nosotros en ese sentido fue, fue contundente de, no solamente por el resultado sino porque en el, con el correr del partido sentimos de que Pudimos defender como buscábamos, anotar puntos de contraataque, que podemos, pudimos sumar la cantidad de asistencias que, que generalmente el equipo tiene, que es una de las virtudes que este equipo tiene, que sigue liderando, el, a pesar de haber tenido un bajón deportivo en el, en el, en el último mes, eh, el equipo siguió pasándose el balón de buena manera y eso este, es, una, es una muestra de, de la idea. Ya vamos a, a retomar el, el contacto con, con el entrenador de, de, de regatas gallego Con Nicolás Casalánguida Hablaba eh. el, el propio Nicolás Del de buen juego de pases que tuvo, que tuvo su equipo ayer Y marcó 68 Y 68 eh. provenientes de 17 asistencias Si a eso le eh. sumamos A, a correr y a generar buenas defensas eh, evidentemente por allí también va la, la, la declaración de Nicolás de, de, de conseguir victorias contundentes ¿sí? 17 asistencias eh, para el mejor pasador el mejor equipo que se pasa la pelota hoy en la liga en cuanto a ese rubro eh, frente a un sionista que quedó en 62 puntos es algo muy importante Sí, muy importante e, independientemente del, del rival Este, que el sionista por ahí no viene no viene también en el campeonato eh, y, pero igualmente es un, un un gran este hallazgo o una, un volver a la fuente como decía Nicolás es eh, importante ¿no? ¿Vale vez, ah, se lo podés saludar ah bueno bueno bueno te saludo Nicolás este se cortó la comunicación de, y, y estaba por por ignorar un, un un concepto y preguntarte eh, también debe influir mucho el hecho de Eh, hablaste en un momento de las lesiones y esto no es, no es para poner excusas porque eh, eh, sabemos que no es un tipo de poner excusas eh, pero digo, tiene que ver también mucho por, por, por tampoco no capaz no poder este, tener el reemplazo en el momento justo o en el momento necesario de algunos este, algunos este, actores no en el caso de, de no contar con Hernando Salles en algún momento para darle mayor... continuidad o un juego distinto al equipo, me parece también que tiene que ver con... Eh, ¿Cómo se hace? Por poner uno que todavía no está. Me parece que tiene que ver también eh, ese hecho, ¿no? El hecho de no poder ni entrenar con el plantel completo ni de poder enfrentar todos los juegos con plantel completo, ¿no? Hola, Fabián. Y, y sí, la verdad que, que esa es la realidad. Nosotros... Yo creo que a todos los equipos le sucede en algún momento, ¿no? Por eso claro. Claro, es, es parte de la realidad de, de, de todos los equipos y hay que saber lidiar y hay que saber sobrellevar el tema de las ausencias y de las lesiones. Pasa que hay algunos momentos donde los equipos pueden disimular las ausencias y hay otros jugadores que se potencian y hay otros momentos donde algunas ausencias son tan significativas que generan una merma de rendimiento. Yo creo que esta fue una... causa que que ha tenido regatas en en el último tiempo porque si bien en la primera fase tuvimos ausencias y la pudimos sobrellevar de buena manera pero creo que bueno primero nosotros hemos invertido en que Pablo Quinteros re, se recupere totalmente de una de una tendinitis y a pesar de que él podía jugar eh, con alguna molestia que hemos querido de que él se recupere totalmente como para que se sienta cómodo para esta última etapa de la liga y la de la liga de las Américas y y bueno, esos fueron 20 días de, de no tener un jugador sumamente importante para nosotros y algunas otras pero bueno, esto suele suceder y yo creo que los equipos cuando atraviesan estos momentos más allá de, de obtener victorias o derrotas también se potencian a futuro en cuanto a que hay otros jugadores que deben asumir más responsabilidades que deben responder ante otras exigencias Y, y eso creo que no va a ser mejor equipo eh, al corto plazo digamos porque bueno hoy cuando se recuperen los jugadores que están eh, sufriendo algunas molestias físicas el equipo se va a alargar en su rotación y es algo que también esperamos y, y, y no va a ser un, un equipo más compacto así que el equipo a pesar de, de como decís vos de sufrir ausencias hay que yo soy convencido de que de que debemos continuar eh, por la misma con la misma identidad continuar por la misma línea de juego y, y a pesar de tener ausencia, no no hay excusa para debilitarse nosotros no pudimos sostener eso es una ha sido una bueno. debilidad del equipo en el último tiempo pero que también hemos siempre sido competitivos, no nos alcanzó para obtener victorias pero hemos perdido cinco partidos de ocho por un marco un marco de un margen de de tres puntos o menos y eso habla de que de que el equipo tuvo muchas chances de ganar y algunos cierres no estuvimos del todo, del todo bien, pero somos conscientes y estamos convencidos de que el equipo va en alza y que poco a poco vamos a ir recobrando la identidad y el estilo que, que nos ha, ha dando, nos ha dado dividiéndose en el último tiempo Nico eh, ¿Cómo ve la liga en cuanto al nivel? Eh, ¿hay, un, ¿Hay una cierta paridad digamos, entre un, un lote de equipos hay otras ciertas, los que están arriba, ¿no? Por ahí, un escalón arriba 15, pero después por ahí, Regatas Peñarol, Obras, eh, San Martín, si está teniendo una, una buena racha, este, lo que siempre batalla argentina Junín Comodoro, Quilmes, que de local son imbatibles, Quilmes, este, o, o cuesta mucho ganar, no imbatible, pero cuesta mucho ganar, y ahora este Quilmes le ha sumado un par de Eh, un par de victorias de visitantes y después hay otro otro grupo de equipos que están como en el pelotón del medio y después están los colistas ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves vos y si te gusta el nivel de juego actual de la liga? Bueno, veo que sí, como bien decís que Kimsa ha, ha, ha mostrado que está un escalón por encima en la fase regular de los otros equipos que bueno, que está un, teniendo un rendimiento eh ...muy sólido... ...y después hay un grupo de equipos... ...tanto en la Conferencia Norte... ...como en la Conferencia Sur... ...que, que muestran paridad... Eh, ...hay tres equipos... Eh, ...en la Conferencia Sur... ...tres o cuatro... ...y en la Conferencia Norte también... ...hay... Eh, ...atrás de Quimsa hay... ...tres equipos... Eh, que, ...que siguen... Eh, ...estando muy competitivos... Y hace una liga, demuestra que, se, que hay una liga con, con equipos que, que tienen un rendimiento colectivo parejo y se están dando muchos partidos con finales inciertos, con rendimientos este, bastante regulares. Este, por lo tanto, creo que hay, hay paridad que está que está atractiva, que bueno, por suerte en los últimos partidos. Eh, se está viendo que hay más eh, eh, interés de parte de, de los aficionados al menos en nuestra gira que hicimos en Mar del Plata vimos estadios llenos eh, ayer volvió gente en regatas a, a sentirse a que hacía mucho no jugábamos de local y volvió la gente a la cancha me parece que la, la liga está transmitiendo a los aficionados un nivel de paridad que lo hace más atractiva Eh, que en el inicio de la competencia, así que me parece que, que viene un, una, una etapa final de, de fase regular, este, sume, sumamente competitiva y luego veo que, que los equipos están adaptándose a algo que, que es distinto a otras temporadas, ¿no? Porque acá hay una a una diferenciación que nosotros vivíamos en un... un o sea, estáb estábamos desarrollándonos de una manera... con un deporte acíclico como el básquetbol, con una preparación cíclica en la que se jugaba viernes y domingo y las preparaciones eran cíclicas porque la, la sistematicidad de la preparación marcaba de que, de que eran... Eh, ya una una manera metódica y simple de organizarse la semana. Ahora creo que estamos en un deporte acíclico, con una sistematización acíclica también, porque hay eh, momentos donde hay mayor exigencia en cuanto a la cantidad de partidos y viajes, y hay otro momento donde te permite a los equipos prepararse más, entrenar más, recuperar jugadores Eh, con lesiones, por lo tanto creo que hay una adaptación de, de todos los actores, no hay que nombrar a los árbitros también que están haciendo en muchos casos eh, viajes eh, para jugar, para dirigir varios partidos, los equipos tienen que hacer, hay momentos donde tienen que viajar y jugar más, y hay otro momento donde tienen que jugar menos, por lo tanto creo que es una adaptación que que nos va a enriquecer. Al menos creo que a los entrenadores es una faceta que, que estamos todos eh, incorporando y enriqueciéndonos para, para poder preparar los equipos en diversos contextos. Pero, pero bueno, creo que todavía estamos en, en una etapa de, de, de, de consolidar las, las maneras de, de, de, de preparación de, de una liga que es distinta y... y que bueno que todos hemos buscado distintas maneras como para que los equipos se preparen de la mejor mejor manera en cada partido pero eso sí. pero eso todavía se está se está consolidando y en el medio aparece en el medio de esto que describís aparecen sí. marinos halcones paulistano para este próximo fin de semana sí, sí sí sí es una vosotros la liga de las américas es un torneo sumamente importante nos estamos de, de la mejor manera porque eh, para nosotros los los torneos internacionales en los últimos años han sido eh, torneos donde Regatas ha querido ser protagonista siempre y, y bueno, tenemos la, la linda responsabilidad y el lindo desafío de representar una vez más a A Argentina y a la Liga Nacional en un torneo de, de esta envergadura, ¿no? Con, con equipos que de altísimo nivel nos toca una zona sumamente compleja, sí. con, con grandes equipos, con, con buenas plantillas, con buenos americanos y, y creo que va a ser este, una, un cuadrangular de lujo. Así que por suerte, regatas. ha tenido la, la posibilidad de la organización y, y bueno, viene un fin de semana de, de alto nivel, de alto vuelo así que esperamos seguir creciendo como equipo como para llegar cerca del umbral de, de nuestro rendimiento al primer partido con Marinos que es lo que nos ocupa al momento Se hizo larga la espera teniendo en cuenta que tal vez la del año pasado daba la sensación que tenían como para llegar un poquito más lejos Eh, de tener una nueva chance, una nueva revancha, una, una nueva posibilidad... tal vez no una revancha, pero una nueva posibilidad a nivel internacional? Y mira Matías, yo creo que las los los planteles de regatas de una temporada a otra son totalmente distintos y, y, y si bien se ha mantenido gran parte de cuerpo técnico y tres jugadores de la temporada anterior a esta... Eh, y si bien todos nos quedamos con el año pasado con la sensación de que, de que por muy poquito tuvimos la, la posibilidad de acceder al cuadrangular final, ya esto es otra historia, otro equipo y otro contexto, así que eh, este equipo eh, nos estuvo pensando en lo que sucedió en la temporada pasada, Eh, en la Liga de las Américas ahora intentaremos hacerlo de buena manera cada partido es una historia distinta cada partido tendrá sus matices este y, y nosotros solo buscamos que en el primer partido podamos eh, tener buena presencia hacer un buen primer paso acá cada punto de diferencia es importante por eso decimos que cada posesión de de cada partido eh, es importante tomarla de la mejor manera y no no pensar mucho más atrás ni adelante acá no tenés puedes perder un partido puedes ganar un partido y no tenés mucho tiempo como para analizar claro. ni para ni para poner, ponerte eufórico ni para dramatizar una derrota sino que hay que rápidamente hay que pensar en el próximo rival hay pocas horas de un partido a otro claro. y, y esperemos hacerlo de la mejor manera como para poner a regatas nuevamente en una instancia de semifinal que no será nada sencillo pero que tenemos nuestras nuestra confianza y nuestras convicciones de, de que podemos lograrlo pregunta eh, la última de mi parte que tiene que ver con la situación actual de Malara yo en algún momento este, en algún momento no esta semana eh, había dicho como que Malara no iba a estar no iba a seguir en regatas Eh, y ayer, bueno, eh, dije que sí, que va a seguir en regata. Porque la que era la lesión primordial o primitiva, una lesión en un tobillo que aparentemente lo quería traer no estaba, no, no, no, se confirmó que era una fractura del peroné y que, que, bueno, que se va a quedar en regata si va a ser la recuperación ahí. Eh, ¿Podés clarificar la situación? Si es que lo tenés claro, podés decirme algo al respecto. Sí, te puedo clarificar la situación, eh, la realidad es que, que sí es cierto de que se pensó en desafectar a, a Fernando lamentablemente porque, porque el equipo venía necesitando tener un jugador eh, en esa posición y por, por lesión en un primer momento eh, se pensó en incorporar a, a otro jugador pero luego hubo una reunión entre... jugador entre el jugador entre el cuerpo médico y directivos y, y luego se, se determinó bien y se diagnosticó bien cuál era la lesión concreta y el tiempo de, de recuperación de Fernando y se llegó a un acuerdo a que, a que Fernando siga con el plantel y que haga su recuperación con el cuerpo médico de, del club este, y una vez finalizada su recuperación este el jugador volverá a estar en el equipo. esa esa Así de clara fue la situación. La última hora sí, Nicolás, para que sigan trabajando allí eh, preparando su próxima historia, que es la Liga de las Américas. Eh, y tiene que ver con la selección argentina, naturalmente. Te queríamos preguntar eh, claro. cómo ha llegado para Nicolás Casalanguida, un joven entrenador de la Liga Nacional, la propuesta de Hernández, posterior a eso el llamado de Juan Espíritu y la confirmación como asistente para el próximo proceso. Eh, la verdad que es un placer eh, estar en, en continuar en el cuerpo técnico de la selección, ya voy para el quinto y sexto año porque el, el proceso de Sergio será por los próximos dos años, así que él, eh, apenas asumió, bueno, le escribí dándole mis felicitaciones a Sergio y enseguida... Me para, para contarme que quería que continúe para colaborar con, con él y el cuerpo técnico y el equipo. Así que fue una alegría de, de, que, de que siga, en este caso, Sergio confiando en mí, como lo hizo Julio Lamas en su momento y Sergio en el 2009, cuando eh, él estaba en su primer proceso. Así que eh, para mí es un, un orgullo y una satisfacción enorme estar. Eh, en la selección hay es un momento álgido en cuanto a a la complejidad de, de los torneos que se, del torneo que se avecina sobre todo el Olímpico de Monterrey y, y, y, y, y bueno es un momento también de transformación de la confederación argentina y, y bueno creo que es un momento para sumar es un momento para colaborar desde el del ambiente o del del aspecto que cada uno pueda y no dudé ni un instante en en, en, en, en confirmarle a Sergio que, que, que iba a estar este, apoyándolo y, y contribuyendo para que el cuerpo técnico tenga la mejor, brinde el mejor servicio posible a los jugadores, así que este, una alegría, una satisfacción, un orgullo y, y, y esperamos. Eh, cumplir con, con los objetivos que, que se que estén que estén que se propongan ¿no? así que bueno esperando que bueno cuando termine la temporada de la liga ya y ahí ya tenemos comunicación con sergio en, en algunos en algunos puntos que él quiere ir, ir de, trabajando para las, para los nuevos eh, torneos que avecinan. Nicolás, muchas gracias. Un abrazo grande y, bueno, a, a competir, a preparar el, el trabajo para, para la Liga de las Américas y ojalá que, que salga todo bien para regatas porque, en definitiva, como lo fue Peñarol hace poco, eh, son los representantes de la Liga Nacional, lo han hecho muy bien en los últimos años y ojalá que en el grupo C sea con éxito este fin de semana en Corrientes. Bueno, muchas gracias a vos, Matías, Fabián, por la comunicación. Este, y nos mantenemos en contacto cuando usted lo disponga. Saludos. Dale, dale, dale, abrazo, abrazo, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Casalangui es el entrenador de Regatas Corrientes.